Ya son las 11 y 33 en la mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario. Buenos días a de la audiencia. Gracias por atendernos. ¿eh? Bueno, queríamos eh, saber precisamente cuáles son las últimas novedades. Sí, en la noche de ayer, Carlos, se produjo una discusión eh, una pareja que se domicilia en la calle Ingeniero casi para ir a este medio... Allí resultó lesionado Fernando Rodríguez, quien eh, le fue provocado un corte con blanca en uno de sus miembros, quemadura en un brazo con, mediante el arrojo de agua hirviendo, situación esta que se produce luego de un altercado eh, en el ámbito de, con su pareja, quien resultó ser, o resulta ser, Rosana Almada quien va a ser procesada por el delito de lesiones leves dado que Rodríguez ingresó al hospital y las lesiones son eh, de carácter leve Ajá. eso sucedió aproximadamente a las 20 horas a las 23 se produce la detención de Fernando Jiménez eh, quien había sido el autor de tres asaltos cometidos en el año 2009 eh, una despensa en el barrio La 31 el kiosco que está situado en la calle Pereira Casi Posadas y un locutorio que estaba situado en la esquina roca y almafuerte de este medio. Estos tres hechos fueron cometidos entre marzo y mayo del 2009 y Jiménez fue detenido por disposición del juzgado de Garantía Número uno, a cargo del doctor Federico Atencio, quien había impartido la orden hace aproximadamente 15 días. Uh -huh. y esas son las dos novedades que han surgido en las últimas horas, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable. Y si no tenemos novedades en la tarde, le deseamos un, un buen fin de semana. Gracias a usted y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del de comisario Darío Almendros aquí en esta...